maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, aquí ya soportando el efecto invernadero que estamos aquí inmersos en la ciudad con este calor, este exceso de autos en movimiento pero bueno, estamos en la estación y aquí nos tocó vivir como decía el programa de Cristina Pacheco. Exactamente Oye, pues son sentimientos encontrados, yo estoy contenta porque hoy estamos en el programa número 110, uh -huh. traemos mucho bailongo y por ahí unos textos eh, muy geniales bueno, bueno los, eh, esos textos los vamos a dejar pendientes ah ok porque, porque vamos a hacer un programa acerca de ...cómo uh, en la literatura se, se aborda el, el beneficio, o la importancia del baile... ...y en este caso tiene que ver con un, una novela que a mí me gustó mucho... ...que se llama Los detectives salvajes... ...del escritor chileno Roberto Bolaño. Ah, y yo sí. te voy a llevar unos de sorpresa también Ajá, que tengo. Está padre. Sí, oye, pero decía Sentimientos Encontrados porque... ...hoy hace un año que estamos recordando que falleció un alumno de nosotros... ...del baile, uh -huh. eh, el buen Chente... Eh, no lo podíamos creer, justamente estábamos terminando un programa cuando nos llegó la noticia Entonces pues ahí estamos cerquita, eh, se recuerda con, con mucha alegría el momento que compartimos con él y con su familia en Cuestiones del Baile Y pues con tristeza que le tocó irse antes de lo que todos esperábamos Fíjate, cuando abordemos este tema, y tiene que ver, sería algo así como la poesía y el baile El libro de los, de los detectives salvajes tiene que ver con un movimiento que se gestó en México en los años 70 que se le conoció como el infrarrealismo, y la, una de las, de las cabezas principales de este movimiento es el poeta chileno Roberto Bolaño y, y el, el poeta mexicano Mago, Mario Santiago Papasquiero, uh -huh. y, y, y narran como... Las aventuras o, o, o la creación o, o ese movimiento que se gestó. Y ahí aparece el baile. Entonces los poetas pues, también, también tienen que aprender a bailar. Esperemos. Sí. Esperemos que, que comprendan que no todo es poesía. De hecho el baile es poesía, de movimiento. Ah, bueno, pero me <risa> refiero a sentarse y estar escribiendo nada más. Sí, ¿no? claro. O sea, Es un grupo de de situaciones Ajá. que tienen que vivir, porque si se queda nada más escribiendo, pues no, no funciona. De hecho, creo. en estos momentos eh, está el, el señor Sergio Fong, ahí en la Feria Municipal del Libro, parece que es en el stand número 9 de la Rueda Cartonera, está ahí, en, eh, está presente en la feria, eh, espero que nos esté escuchando, porque ahí está el calorcito, vamos a poner unos ricos cumbiones, y nomás le va a hacer falta el ceviche. Hombre. Con, este, con estos que viene, se antoja el cevichito, entonces, pues que lo encargue, ¿no? Sería bueno y por ahí <risa> podemos llegar. Vamos a tener como 15 minutos libres y ya lo tiene todo, pues por ahí llegamos, ¿no? Uh -huh. La verdad es que este calor está tremendo. Da para que se antoje un cevichito, una cervecita, eh, algo bien helado. Como la, la típica marisquería con cevichito, chévere y cumbia. Por cierto. Vamos a mandarle saludos a, eh, ay Dios, se me fueron los nombres, a Kenia y a Mario, uh -huh. que ellos están estrenando un, un lugar. Concepto de mariscos. ¿no? Sí, concepto de mariscos, y ya quien, quien tuvo la oportunidad de visitarlos, dice que aparte de que el lugar está muy bien acondicionado, que una vibra muy buena, Que la comida está riquísima ¿Cómo se Y los precios muy accesibles No sé, pero en el siguiente corte te lo digo te, Ahorita ah, te perfecto, lo investigo sí. y, y, y te lo digo, ¿cómo ves? Sí, perfecto ¿Sí? ¿Ya va? le mandaste saludos a Ixba? Uh, saludos al barista de confianza que ya nos preparó un rico cafecito Que huele delicioso Y el mago de la 5G El que, buen chac. chac Chacatac Pues qué Mira, eh, volviendo, en la semana pasada tuvimos un programa respecto de, de, de, de las personas que generaron el corredor Somarte y en el, en el corredor de la Plaza de la República, en las confluencias de la calle um, Avenida México y Chapultepec, aquí en la ciudad de Guadalajara que por cierto ya van a ser eh, van a participar con nosotros aquí en la radio por internet sí, para generar eh, como esa sinergia con ellos de, de la comunicación y la difusión de esos espacios eh, donde se generan muchas cosas entre emprendi emprendimiento, arte, no sé, X. Y eh, no sé si recordemos hace dos clases, hace dos programas que tuvimos aquí el maestro al maestro Alfonso uh, Ornelas respecto de de los orígenes aquí de, de, de los bailes populares en la zona de Loatán, donde había un balneario y, y en la tardecita se armaba el baile ¿no? A nosotros nos sorprendió muchísimo que, que nos comenta que no se, no se cobraba la entrada, ¿no? Increíble. Increíble. Y porque tené... actualmente es impensable ir a un lugar de esos, en, en esas condiciones que no te cobran la entrada, y, y, y, ¿no? Tenían, y te, que tenían orquestas grandes que traían incluso de otras partes de la, de, de la República, como de la Ciudad de México. Sí. Como la Sonora de San Francisco. Sí. Claro, la ganancia estaba ahí en el consumo de las bebidas de la cerveza Cluster. Y los refresquitos, ¿no? Sí. Pero, eh, uno de, de los ritmos que, que ayudó a que se gestara todo este movimiento del baile popular es la cumbia. La cumbia, en este caso, es un ritmo que nos viene de, de Colombia. La cumbia llegó aquí... Primero hubo un, un auge muy grande de, cuando de la música cubana... De hecho... Todo ese movimiento lo vemos ah, en el cine, en el cine de rumberas. Sí. hecho ahí, y sale desde Benny Moren algunas cintas, salen eh, chicos, mor, músicos morenos eh, trabajando en las percusiones, tocando rumba. Pero eh, después come, llegó, parece que el primero que inició a, a hacer... Eh, como las mezclas de esta música cubana con, con la cumbia. Fue un músico que se llamaba Luis Carlos Meyer. Y otra persona importantísima en el desarrollo de la cumbia aquí en México fue un músico tapatío que se llamaba... De hecho, creo que murió en, en el 20, Tony Camargo, mm. de aquí de Guadalajara. Entonces ellos gestaron un movimiento de cumbia El cumbé, eh, la cumbia es un es un término que viene de la palabra cumbé y que, que se quiere decir el baile de negros, o sea, es una especie de término despectivo, ¿no? O sea, los negros, el baile de los negros, como la la música popular después permea y, y es parte ya de la cultura de los pueblos, ¿no? Pero eh, si si vemos ahorita la la cumbia en, en, en Colombia no se baila igual que en México. No. Pasa lo que tiene que pasar, o sea, tú llegas a una, una parte de la cultura de otro país, tú la tomas y la haces a tu manera, que es parte de lo importante para no perder tu identidad, sino que te gusta algo y dices, ah, entonces yo voy a hacer una cumbia a la mexicana. Si sí, el caso del danzón, que también el danzón nos viene de Cuba, pero se desarrolla en Veracruz pero los cubanos no bailan el danzón como los mexicanos no de hecho me estabas comentando que ellos dicen no que ellos hacen un comentario acerca de eso entonces aquí ahorita, ahorita está muy en, en auge la salsa o, o, el, o el baile cubano y en Guadalajara todos quieren parecer cubanos pero yo digo pero ustedes son tapatíos entonces tenemos que generar un movimiento que sea una mezcla una fusión de, de, de, lo, de esos ritmos con, con, Como lo vemos nosotros los zapatíos, ¿no? Por sí. eso nosotros bailamos rueda tapatía Claro Y lo bailamos muy bien sí Ahora en esos inicios de, en, en esos bailongos se tocaban unas cumbias Comenzaban a surgir grupos Y por qué no ponemos una muestra claro Mira tenemos aquí primero Creo que esa es a la luz roja de, de San Marcos Exactamente Es una agrupación de la Costa Chica de Guerrero Ahí el calorcito y ahí a esa agrupación llegó un músico fundamental en el desarrollo de la cumbia en México, que se, se llamaba Enceto Molina ah buenísimo, Enzeto Molina llega ahí con la Ruz Roja de San Marcos y, y ahora sí que ahí está la fusión ¿no? el músico que viene de Colombia con el con el músico mexicano y se genera la cumbia pues al estilo mexicano claro, una de las piezas muy fundamentales que hizo famoso en este caso Enceto Molina que es la cumbia zampuesana. Entonces, una vez me preguntaban, ¿qué, ¿qué será eso? Bueno, lo que pasa es que hay una región en, en Colombia que se llama Sampues. Entonces, una habitante femenina de Sampues, pues es una sampuesana. Ah. De ahí viene, de seguro no lo sabías, ¿verdad? Entonces, no. un varón sería un sampuesano, ¿no? Sí. En este caso, la cumbia sampuesana, pues se refiere a una fémina de la región de Sampues. Pero bueno, ¿por qué no escuchamos para que veamos cómo, cómo se armaban los bailongos y la música que se bailaba desde los años 70? Porque eso se desarrolló en los 70. Ok. ¿Sale? Pues vamos a escuchar, ¿te parece la brujita? Ah, ver ¿Sale? Vamos a bailar un ratito, chicos. por favor. acá. <risa> La placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Aseguro que no asustaría a más nadie con lo que yo le tengo pensado. Una castigaría, ay sí señor, una guayara, con la guacharaca canciari. Yo le daría una guacara, con la guacharaca, cigari. A medianoche una guacara pa' que respeten. Su garrodera, una guacara, yo le daría una Ay sí señor, una guacara.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 Lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí, señor Con la guachara, Con la guacharaca Castigaría Yo le daría, garrotera, la guachara, yo le daría Disfruta tu ciudad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 Estamos de vuelta, maestro. Te casería con la guacharaca ¿Qué es la guacharaca Pues como el güiro. Ah, es ok. Es un instrumento de percusión. Ah, ok. Ya ves que incluso este, Celso Piña habla mucho de la guacharaca sí. y la guacharaca para acá y la guacharaca para allá. Fíjate que a mí me encantan las cumbias eh, viejitas porque su simpleza Ajá. es hasta divertida. Eh, son historias como muy... Pues populares, como le podríamos sí. llamar, pero divertidas, ¿no? Yo lo, que, lo único que, que platicábamos es, era, era difícil bailar este tipo de canciones o este tipo de música porque no las puedes bailar como lo bailamos actualmente, pero eh, estamos yendo al corredor del expiatorio sí. todos los domingos, porque bueno, ya tienen que tres, cuatro domingos que llevan espectáculo con música, ¿no? Entonces, eh, ahí nos hemos encontrado a una pareja que no hemos platicado con ellos, pero que es genial su forma de bailar, ¿no? Sí, parece que están danzando como una danza prehispánica. Exactamente. Y no se cansan. Bailan todas las canciones que los grupos tocan. No sé, pero... Y, y, y creo que ellos sí encuentran como muy fácil esta forma de bailar porque... Están bailando en pareja, pero no tomados de las manos. O sea, todo el tiempo están en comunicación, pero están sueltos. Entonces, es increíble porque hacen hasta sentadillas al momento de estar bailando y los brazos y, y no sé, es, es, es muy diferente, ¿no? Sí. Pero creo que, que ellos sí podrían bailar este tipo de, sí, porque de porque canciones como velocidad. La Brujita. Bastante. Este, y aquí es un poquito todavía la cumbia pues más cercano a la colombiana si no tan sea la verdad sí claro y las, la, qué es lo que percusión. distingue a ver dime hay una en la, a en la, la cumbia, cumbia colombiana tiene, tiene, como tres una fusión entre lo español eh, lo africano y lo indígena sí tiene instrumentos de cada una de las ahí está la fusión y generan un nuevo producto no ahorita vamos a ver un poquito de la evolución donde ya después entran pues Los organitos, ¿no? El teclado, entonces ahí ya la cosa va cambiando. A lo mejor la cumbia se hace un poquito más lenta, pero más guapachosa, sí. con la percusión y los teclados. Sí, es cierto. Sí, entonces aquí todavía vemos, o sea, vamos a ver un poquito de la evolución. Incluso eh, la velocidad también tiene que ver con la forma del bailador. El bailador le va diciendo a los músicos, ¿cómo quiero...? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan rápido la quiero, no? O sea, para poder bailarla. Y ahí un poquito o se van generando los nuevos conceptos de la forma de moverse, por cómo sientes tú en la música para moverte, ¿no? Qué, qué genial. El, el, cuando te decides a ser bailador, eh, no importa si, si de repente no tienes una técnica muy... Muy, muy sofisticada uh -huh. pero eh, te decides a, a levantarte en una fiesta, por uh -huh. ejemplo, como estas personas que comentamos, tú escuchas música y Ajá. tus venas se activan, tu sangre cerebro, te dice sí. para arriba, ¿no? decides ser un bailador estás rompiendo con muchos eh, tabúes, tabúes con, eh, con muchos de tus miedos, eh, la mayor parte de los adultos le tenemos miedo al ridículo Y hay quien se queda sentadito, eh, sentadito en su silla y dice, no me atrevo porque se van a reír de mí porque no sé bailar, ¿no? Uh -huh. Inmediatamente uno se pone ese límite. Pero nos hemos encontrado últimamente muchas personas que sí disfrutan la música. Uh -huh. eh, esta sorpresa nos la hemos llevado ahí en el, en el corredor. Que la gente llega, avienta la mochila al piso. De repente es como, ah, si se la llevan. No y no la importa. bicicleta también. Avientan la bici, ya nos ha tocado ver, nada más la dejan así como, donde hay mucha gente, ¿no? Y ahí que me la cuiden. Y esto es genial porque no importa ni cómo vas vestido, ni de dónde vienes, ni a qué te dedicas, ni. No sé, si conoces o no conoces a las personas. Nos ha tocado ver gente que ya están en pareja ahí y no se conocen. Ah, pero ahí ni, ni siquiera le dicen, oye, ¿quieres bailar? No. no, no, no. Ven a alguien que está ahí en medio de la pista bailando. Si es una chica, pues de repente llega un chico. Y no importa la edad. Entonces, no. eso se está convirtiendo en, un, pues en algo muy bonito. Ojalá que el corredor lo siga haciendo de manera frecuente. O sea, bueno... Si fuera cada semana mejor, ¿no? <risa> Pero fíjate que ahí tiene que ver con ese... A veces ahí denostamos los ritmos. En este caso, aún aquí en Guadalajara con los movimientos del baile, hay muchas personas, por decirlo, los que bailan el género de salsa, menosprecian el, el, la cumbia, ¿no? Sí. Todavía existe ese... Pues ese clasismo, ¿no? Yo no sé cómo decirle. Eh, hace poco me hicieron una pregunta, me hicieron una pregunta a una persona y me decía que cuál, cuál, cuál era la diferencia entre el baile y la danza. Eh, digo, mira, ahí también entra en eso, esa cuestión de, del clasismo un poco, ¿no? Al fin de cuentas, es un movimiento, es, es una parte de, de expresión corporal. Claro. Dije, para mí es lo mismo y aunque parezca controversial, lo sostengo. Es de donde tomas tú la palabra con la que vas a referirte a algo. Es la simbología. Uh -huh. Si tú quieres hablar del movimiento corporal con la música, desde el idioma del sajón, del inglés, pues le vas a decir danza porque viene de dance. Pero si lo dices del italiano, dices bailar porque es de Baleare. Pero a fin de cuentas, si tú te vas al fondo o a la raíz del, de, de la definición, Pues es el movimiento respecto de la música, hay una vibración cuando se genera la música y, y, y la persona la siente y se mueve porque se expresa con ese, con ese ritmo de, de acuerdo a cómo lo siente. Al fin de cuentas, entonces no podemos hacer una generalización de decir, no, pues es que la danza es una... Eh, ah, eso sea lo dices en, en, en, del italiano o del sajón, es el movimiento y se acabó. Y los tengo y, y los reto a los que, a los detractores <risa> Bueno, pues escuchamos una cancioncita sí, más te favor. parece Ya, ya les tenemos el dato, así que regresando les vamos a decir cómo se llama eh, ese restaurante del que estábamos hablando, de donde podemos ir y, y ayudar a todos los emprendedores tapatíos. Sí, es más, esperemos que tenga un espacio porque parece que está muy saturado ahorita afortunadamente con el trabajo, él es el chef. Sí. Y que nos viniera a platicar aquí, pues, a ese nuevo esa nueva proyecto. ruta, nuevo proyecto, porque él tiene oh. es un emprendedor ya él tiene ellos tienen una tienda de abarrotes sí. pero ahora son muy inquietos porque son jóvenes bastante entonces y, y no quiere? tienen que hacer entonces en sus ratos libres bueno, están aparte de su, cuidar a Leo su futuro <risa> están generando su futuro exacto pues maestro otro de la luz roja de San Marcos sí, te parece sí. sí se llama la gorra no se me cae tampoco no lo has escuchado <risa> vamos a ver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 te encantarán. Estamos regresando, maestro. ¿Qué tal? Eso no lo había escuchado. ¿no? La verdad es que no, nunca. Y, y yo insisto, esas canciones debes de terminar muerto. O la gente terminaba cansadísima cuando las bailaba. Porque es como... ¿Sabes? A que me remontó como a un poco el... ¡Ay, Dios! El el escano, eh, esto que hacen así en, en rueda, ¿El slam? el slam, algo así, ¿no? Como, como muy del cuerpo completamente, ¿no? El, el sacar toda la mala energía. Sí, o sea, está lo africano, ¿no? Sí. Y ahí está Aniceto Molina con la gaita, con el acordeón y la guacharaca. <risa> está todo lo que... Sí, vaya que sí. Al, al, como con instrumentos? Fíjate que a mí, cuando hace dos domingos que me tocó ver a un grupo que se llama La Guámara, me recordó estos grupos. O sea, un grupo con una sencillez. Incluso los músicos se ven como apenados. Sí, de hecho, sí. Es como muy serios, como que están asustados, sí. pero tienen el ritmo. No, y son muy talentosos. Sí. La verdad es que no sabemos. Estamos buscando eh, tener una entrevista con ellos, pero... De verdad se ve que lo hacen de corazón y es como este ejemplo donde pareciera de fuera como que se fueron juntando, ¿no? Así sí. como, ay mira, porque sus edades son muy diversas, entonces no hay como, ah, es que todos los chavos y todos los del salón que tocaban, no. Aquí el asunto se ve diferente, pero ya nos lo contarán bueno, ellos. Bueno, pero esperemos que podamos lograr que venga alguno de ellos a platicar aquí con nosotros, ¿no? O algunos, Sí, porque fíjate, tiene la, la, la formación tradicional de la música de la cumbia tradicional, porque tiene, tiene acordeón. Sí. Y ahorita ya casi los grupos no tienen esa parte, y entonces sí. a mí me sorprendió mucho cuando tocaron la cumbia del árabe. Oh, sí. Es no, padre, se prendió la gallera. Sí, vaya que sí. Oye, pues tenemos ya el dato. Ah. Eh, le volvemos a mandar saludos a Kenia y a Mario. Eh, nos están diciendo, el lugar se llama El Selfish, uh -huh. que aún no tienen página en Facebook, pero están ubicados en la plaza Center de Atemajac. Uh -huh. Entonces ya al después, te deja. Sí, ya cuando tengamos el dato así exacto, se los volvemos a pasar, o ya que ellos creen su página para que la gente los busque. Nosotros estamos por ir a, a probar esos manjares. Ha de ser un nuevo concepto, ha de ser un restaurar, un restaurante underground. no. <risa> Digo, pues si te tienes página. Eso sí es muy extraño. Soterrado. La verdad sí. Bueno, es que Mario nos platicaba algo así como que primero preferían. Eh, que la gente que, que llegara sea como de recomendación de boca en boca. Ajá. Entonces, eso está muy bien, este concepto tú y yo lo hemos probado por 15 años. Eh, es muy satisfactorio cuando la gente llega porque alguien más te recomendó. Te y si estamos hablando de comida, pues más. Imagínate Ajá. el orgullo para Mario, que él es el chef, entonces que llegue alguien y les diga, es que vine porque me dijo mi primo, mi hermano, mi amigo, mi vecino, Que la comida está buenísima. Entonces, pues ya les platicaremos sí. posteriormente. Muchas gracias a Kenia, porque ella fue la que nos pasó el dato. Seguramente Mario anda trabajando. Sí, anda dándole con todo. Yo Mira, debería sí. poner la, la cumbia y vaya a bailar ahí trabajando y bailando. Yo también lo creo, mañana que lo veamos lo regañamos. ¿Te <ríe> sí. parece? Pero fíjate, aquí vemos ahora así que esto es lo que fue evolucionando, la, los bailes. Claro, ya se bailaba, pero este, ahorita que es un boom, la cumbia desde los 70s. Y generó todo ese movimiento de los grandes bailes junto con los grupos como de música romántica, ¿no? Yo creo que pasó a ser como el boom del rock and roll. Ajá. o, o así lo comparo yo, como esta esta parte donde a todo mundo le prendía bailar rock and roll en pareja como a este tipo de cumbia ¿no? Uh -huh. o sea el masivo de hecho los, los movimientos de, del rock and roll en pareja que vienen del, del swim ¿Sí? en el, el indie hop que es tomarse y, de, y, y girar y todo ese rollo se, se va transmitiendo y, y, y en el DF comenzó a bailarse la cumbia con las figuras que venían del Lindy hop que venían del rock and roll si tú lo analizas lo único que cambia es el tempo con los pies Pero las figuras son muy similares. Sí, la verdad, sí. Ajá. Pero, pues, es, es que andamos buscando el pretexto. Sí. Yo, yo así lo veo, nada más andamos buscando un pretexto para bailar, Ajá. ¿no? Fíjate, pues, es, esto esto de generarlo ahí en el corredor, sumarte con Sochi y decir, oye, ¿por qué no vamos unos bailongos? ¿a qué? Lo, lo vamos a platicar con ella, la verdad es que sí, es, es un lugar que se podría prestar para hacer esto y, y pues ahí poco a poco. Mira, dicen que cuando nos volvemos a encontrar, muy buenas cosas se dan, sí. así que ya y lo me hizo que gusto de volverte a ver, como este arribo Exactamente. Oye, pues la última... De La Luz Roja de San Marcos, ¿Sí? ¿te parece? Se llama Apartamento 3. Ah, Esto está... es así como más rasgador, sí. más romanticón, para bailar un poquito más pegaditos, pero estamos seguros que les va a gustar. Vale. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día.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 ...y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. ¿Qué tal, maestro? Ah, está para bailar de cachetito. Están en el bailongo bailando rápido y luego una de cachetito. Así debe de ser. Claro, para bajarle. En, en, en, en los conciertos, si tú te fijas, empezamos así con todo... Y de repente te ponen así como en tranquilo, respira, tranquilo, respira, toma respira. aire y de nuevo viene el, el, el, el quebrarte, ¿no? El, el romperla, Fíjate, el, dicen por ahí. El siguiente, ¿tienes algo que ibas a decir algo? Sí, eh, tenemos ya los talleres que van a a estar para este fin de semana en el corredor Sumarte, el corredor más verde de todo Jalisco y de la República va a ser ¿no? ah, exacto <risa> dentro de la ciudad, ¿no? Ubicado en en las confluencias de las avenidas Chapultepec y Avenida México. Ahí en está la Monota que le dicen aquí Casi en Acuaguaral, exactamente. Y en ese en ese corredor arbolado, sí. ahí está. La verdad está muy padre. Y, y ellos están en el horario. Desde las 9 de la mañana, hasta las, hasta 9, las de la 9, de la 9 de la noche, de la noche más ahí están o menos. Todo, eh. Bueno, hay, hay quien está nada más medios días y se retira, pero ya ahorita creo que varios Sí, son en la mañana hay quedando. muchos expositores de plantas. Sí. Entonces, ¿y qué talleres va a haber este interesantísimo? Fíjate que, que es muy, muy interesante. Nos están mandando, le mandamos saludos a Xochitl. Eh Va a haber un taller de decorado de galleta. Y es, eh, déjame ver, está impartido Ah, de 10 a 6, nos están corrigiendo, Ajá. que la mayoría están de 10 a 6 de la tarde. Ajá. Este taller de galleta es de Ángeles Cotzomis espero haberlo leído bien, es panadería. Eh, la foto que nos mandaron, la verdad es que es muy, muy bella. Eh, es un taller que va a estar en dos horarios, que es de 12 a 2 de la tarde o de 2 de la tarde a 4. Eh, es este sábado 7 de mayo, tiene un costo de 180 pesos por persona. El material ya está incluido para formar la palabra mamá Fíjate Porque que... Este es el mes de las mamás. Ajá, ah, claro. Qué importantísimo es esto que una persona que tiene un negocio ya emprendido, entonces con estos cursos, las personas que lo toman pueden generar un negocio. Claro. Sí, porque les van a enseñar la técnica y bueno, el material lo incluye. Entonces, a mí se me hace un costo muy accesible para la calidad del curso. Claro, y, y si no lo quieres tomar tú, puedes llevar a tus pequeños, uh -huh. les van a explicar. Siempre hemos dicho que, que hay que basarte en, en personas que tengan el conocimiento. Entonces aquí, fíjate, vas a estar con alguien que lo sabe, que lo quiere compartir contigo y en un espacio natural. Ah, sí, al aire libre. Exactamente, ¿no? Ahí está todo bonito. Y otro que es muy, muy interesante también. Esto es eh, un taller de introducción a la hidroponía. Está impartido por Fernando Soto de Ornamentales Demeter. Uh -huh. Es también este sábado un único horario a las 12 horas. El costo es de 450 pesos y te está incluyendo un kit de raíz flotante con todo lo necesario para tres ciclos de producción. Estará padre, a mí me interesa como para producir. Y tomate, eso es porque claro. he visto cómo lo hacen en los tubos de PVC. A, así y la es. verdad se ven impresionantes. Bueno, y aparte, pues produces tu propio alimento, ¿no? Qué padre, en la azotea. Fíjate que les vamos a, a platicar ahorita que, que dices que, que produces tu propio alimento. Hoy en la mañana el maestro y yo desayunamos un huevito con pimiento morrón de, rojo de nuestra cosecha de nuestra cosecha no era un mega pimiento era chiquito todo bonito pero ah qué sabroso ah, estaba claro que sí. y, y eso que dices tú qué bonito se siente cuando tú vas y cosechas así déjame ir a mi jardín a ver qué me encuentro Fíjate, para desayunar. También, Eh, cosechamos fresas y cuando hemos tenido la producción que nos las comemos tiene un sabor Pero distinto, tremendo, ¿eh? Sí. El sabor, dices, ¡ah, caray! La y lo producimos sí. en unas macetitas, o sea, ya cuando te vas dando cuenta que tú puedes producir eso en espacios pequeños, yo estoy sorprendido, o sea, a, sí, a lo claro. mejor por la ignorancia que tiene uno, ¿no? ¿Sabes qué? Es? El único problema es que las tienes que pelear a las hormigas. Ah, no, <risa> claro, no, ah, claro. como les gustan las fresas a Así las hormigas. es el mundo hay que echarse un, un round con las hormigas, pero... A veces ganan ellas, a veces nosotros. Sí, hasta ahorita vamos <risa> empatados. Empatados, <risa> creo yo. Pues chicos, la verdad tense una vuelta este fin de semana al Corredor Sumarte, el corredor más verde de todo Jalisco, así le, le ponen en la publicidad. Vale la pena. Eh, aparte de que puedes encontrar nuevos amigos, ¿por qué no haces el curso y le platicas ahí al de al lado? Uh -huh. ¿O te haces amigo al que está dando el curso? No, hay, hay que Fíjate valorar. Para que no estén platicando con el teléfono, que platican con las personas. Exactamente. Por ahí se los vamos a dejar también en la página para que llegue esto a más personas y pues seamos más los que estamos en estos cursos. Sí. Mira, siguiendo con la música, ahorita vamos a ver un ícono de la cumbia ah, en México. el señor Rigo Tobar. Rigo es amor. Rigo es amor. Ya tuvimos alguna vez un programa especial. Fíjate que ahí vamos a notar una, la inclusión de más instrumentos, sobre todo el de los teclados. Y una de las características que, que tenía Rigo es la simplicidad, la simplicidad de sus letras. Y... ¿Cómo hablaba de, de, de, de la cotidianidad de las personas? O sea, a, a mí se me figura como el, como si fuera como el Juan Gabriel de las cumbias. Sí, algo así. Así lo veo yo. Completamente popular, masivo. Masivo, letras eh. que comunes que identifican a las personas. Sí, que hasta lloras, ¿no? Eh, que es. extrañas a alguien y que le cantas. Oh, qué gusto de volverte a ver. Sí, la verdad sí. es que... que son son lo que decíamos hace rato o sea son letras muy simples que no son violentas que es algo muy cotidiano que te hacen recordar eh, las ganas te dan las ganas de bailar eh, fíjate que yo recibí, es, cuando estuve viendo unas que, quería yo seleccionar unas letras padres así sencillas cotidianas generales que todos cabemos dentro de ellas Y, y yo veía los veía los, los comentarios pero no los veía los leía y gente oye, oh, yo me estoy acordando de mi abuelito entonces, sí, claro. te hace recordar muchas cosas y recordar es vivir sí así que pues vamos a vivir hay hay una canción de Rigo del buen Rigo que se llama el testamento, el testamento. entonces vamos a escucharlo ay <risa> vamos Siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Hoy abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y es que de la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda toda mi tristeza, a la fiel Leticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por in y es mi testamento que ahora formule, y vas a dejarlas a todas contentas. Es mi testamento que dat fórmulé, i a dejarlas a todas sonriendo, y es mi testamento que habrá fórmulé, i a dejarlas a todas gozando, y es mi testamento que habrá fórmulé, y vas a dejarlas a todas contentas, ¡Eh, eh! ¡Eh! y que me muero.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 Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción, a Teresa a todas todas mi tristezas, a la pie Leticia todas mis caricias y a la cruel Amparo nada por izquierda y es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas contentas y es mi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 con el testamento que habrá formulaste voy a dejarlas a todas gozando con el testamento que habrá formulaste ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar?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 Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Maestro, pobre Amparo. Y en mi testamento, ¿qué <risa> era <cara> fórmula? <risa> la dejaron eh, fuera de testamento por infiel. <risa> ching. Dios, letras bien, historias. Completamente sencillas. Sí. Y, y él, la verdad es que él, eh, dejó un legado tremendo. Y notas una diferencia como ya se le bajó la velocidad a la, a la melodía respecto de la... Luz Roja de San Marcos, sí. que tiene las influencias totalmente de Aniceto Molina, sí. de, de Colombia, que por cierto después él emigra al norte y se genera todo ese movimiento de la cumbia, ahí, de la cumbia Colombia en, en Monterrey, sí. en el Cerro de la Silla. Y, y esto ya es mucho más fácil de bailar, ¿no? Sí, o sea, se le, se le reduce la velocidad y aquí aparece más que la gaita y, y la guacharaca, el teclado, ¿no? sí. Sí, ya y, y, el teclado es algo que incluye como muchos sonidos, ¿no? Sí. Entonces, hace las cosas como más sencillas para los músicos, ¿no? Y ya se empieza a bailar en el DF con ese un poquito más rebajado, diríamos, uh -huh. y comienzan a hacer las figuras de que de lo que se conoce ahora como el como el estilo chilango, por decirlo de alguna manera, no es una manera despectiva. No, no, es no, con mención, todo respeto. Para que quede claro, Porque la gente cuando dice, ah, estilo chilango saben a qué me refiero. Sí, sí, sí, no, que sea, nosotros admiramos muchísimas cosas de, de los que mucha gente llama despectivamente chilangos, ¿no? Sí, esto padre, los bailongos, los tibiris en las calles con los sonideros, ¿no? Sí, Tremendo. Sablísimo. Oye, pues vamos a tener que acelerar esto de la música porque ya nos quedan pocos minutos. ¿Te parece una más del buen Rigo? Ah, claro, Rigo ¿Sí? es amor. Vamos a, a poner esta que se llama Amor Sincero. Era muy enamorado el Río, por donde quiera dejaba mujeres eh, enamoradas, ¿no? Sí, pero escucha esta canción, Teodoro. Ok. Escúchala bien, ver, ¿de qué trata. Escuche lo que le digo, ahora, amor sincero, no hay más. Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decía, me pedía, mira hijo, no te olvides del amor, me verliet. Mijn niet de de liefde van mijn ouders. Nog niet van de liefde van mijn ouders. Nog niet van de liefde van mijn ouders. Nog niet van de liefde van Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Se ama y cuando muere se recuerda con el corazón. Yes. Entonces es una canción llegadora ah, claro, por eso la elegí, porque es un lugar común, o sea, todos tenemos una madre, etcétera, etcétera, entonces ahí la grandeza de Rigo es desarrollar una historia de un tema tan sencillo y tan común, de los consejos que le daba a su mamá, escoge un buen amor sincero para que luego no ande sufriendo, Que luego andes dando lata y no sé qué, ¿no? <risa> sí la verdad es que decíamos que, que mucha gente hacía menos a Rigo Tobar pero la verdad es que era un idolazo no, no, ya no. lo platicamos él llenaba estadios llenaba los lugares que, que tenían ellos eh, agendados para conciertos abarrotaba ya quisiera Colplay hacer esto <risa> La, las <risa> chicas de, todas rendidas enamoradas de él sí. todos los hombres querían tener su look ah. no entonces eh, realmente fue alguien que movió cabello largo mm -hmm. y lente así como Chuck Algo Estaba así. Arrigo, así. <risa> sí. Bueno, Luisa no Valentes, porque tenía problemas con la vista, ¿no? Sí, Creo que sí, tenía sí. glaucoma o algo así. Sí, no, no, no sé, no recuerdo exactamente qué tenía. Oye, pues yo no me quiero ir sin que pongamos una del señor, también grande, de Miquel Agua. Ah, claro, aquí del Salto, Jalisco. Sí. sí todos los domingos por ahí. Es más, de hecho, ahí, ahí desayunamos en el Salto. Sí. En la tierra. Bastante rico. Ahí en, en Juanacatlán, en las tierras de. del Miquel Agua. Ok, vamos a poner, traíamos dos opciones, pero les vamos a poner eh, una que a mí me encanta, esa canción siempre me ha fascinado, eh, hay eh, muchas mujeres que son grandes de cadera y yo me imagino esto lo tomo en, en buen porque ya ves que ahora es muy difícil de repente que eh, le digan algún piropo a una chica y, y luego ya se toma como agresión, ¿no? Pero cuando yo era pequeña... Puedes ir a la cárcel. Cuando yo era pequeña, esto era parte como de, de una diversión sin sí. faltar al respeto, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esto que se llama Grande de Caderas. Ajá. Grande de Caderas En mi puchunguita Grande de Caderas Pero así la quiero yo Fuimos a Puerto Vallata, mi puchunga se bañó, le silbaron, y yo dije ¿qué pasó? Grande de cadera, en mi puchunguita, grande de cadera, pero así la quiero yo. Una vez en un camión, mi puchunga se subió, el chofer vio sus caderas, los pasajes le cobró. pochungita grande de caderas pero así la quiero yo Las caderas de mi negra miren 122 Grande de cadera en mi puchunguita Grande de cadera pero así la quiero yo A Puchunga la invitaron al velorio de Ramón El muerto vio sus caderas de pronto resucitó Grande de cadera en mi puchunguita Pero así la quiero yo. Grande de cadera. En mi puchungita. Grande de cadera. Pero así la quiero yo. ¿Qué tal, maestro? Cuando Mira. éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Cuando sí. disfrutábamos más la vida y no nos andábamos peleando con todo, ¿no? Sí, ¿Con de, todo, que, con de que me estás ofendiendo porque, bueno. Pero, es un tema así, muy... Muy escabroso. Sí, ¿no? muy complicado. Oye, no sé Antes de que fuera mal... la piel tan delgadita. <risa> Eh, nos están mandando otro taller de, que van a tener en el corredor Sumarte este fin de semana va a ser impartido por Liz Estrada que de hecho ella me parece ella fue la ganadora de la gorra que trajo Xochitl la Ajá. semana pasada ya ahí la tenemos alumna de nosotros ya en el baile alumna oh, de nosotros ya también se, ya estuvo bailando bachata el sí. día de ayer. y por cierto es una publicación muy bonita recomendándonos Ajá. diciendo que esto es una terapia en pareja sí. eh, y puso ahí algunos ejemplos ejemplos la verdad muchísimas gracias por eso y este taller dice y tú ya tienes el regalo para tu mami sábado 7 de mayo ven al corredor sumarte y con tus propias manos eh, te ayudo a hacerlo va a ser un portafotos uh -huh. esto está muy bonito eh, dice aquí que es en porcelana fría de 10 de la mañana a 4 de la tarde Ay, no sé si todo ese tiempo dure el taller uh -huh. O puedas llegar a cualquier hora Ajá. Y ella te ayuda directamente a hacerlo Creo que más bien va a ser así eh, Tiene un costo de 100 pesos Y te incluye la clase guiada La porcelana fría Herramientas, pinturas Una macetita de barro Y alambre con espiral Para tu foto Y te pide uso obligatorio de cubrebocas Por favor ¿Es un regalo el precio? Sí, la verdad sí Pues qué buen programa, maestro. Bueno, es que, como vamos a esto de la historia del baile, ahorita que estábamos bien tocando, eh, poniendo a Miquel Aure, recuerdo que él generó todo un concepto de baile en la Ribera de Chapala, concretamente en el Bird Garden, él fue el ícono de ahí, de, del Bird Garden, ahí fue donde él también saltó pues, a la fama, porque bueno, le quedaba relativamente cerca de su pueblo, que es el, el Salto Jalisco, hacia la Ribera de Chapala. Entonces ahí, ahí generaron los bailongos ahora que estamos en pos de, de rescatar eh, Así que la historia del baile popular en Guadalajara Que afortunadamente parece que hay personas interesadas Como los, los chicos de ciudades caminables sí Sería pues padrísimo no hacer un, un documental respecto de, de, de, de esos lugares tradicionales Donde se gestaba toda esta cultura del baile popular Sí, estamos, es algo que se está planeando, tenemos Ajá. que hacerlo muy interesante, sí. entonces muy informativo, entonces por ahí les iremos diciendo que se adelanta con sí. esto. Maestro, pues un placer nuevamente compartir placer micrófonos con usted, nos vemos nuevamente pues, al rato en clase, en clase. con, con todos los alumnos, que esperemos ya estén listos para eh, aprender cosas nuevas el día de hoy. Ya estamos velando casino. Rueda tapatía. Rueda tapatía de bachata y de, de salsa, nos ah, falta la de cumbia, ajá. ¿sale? Ya nos veremos. Gracias al buen Nixba por esta bebida deliciosa, que ya no tiene hielitos, pero por ahí creo que se alcanza a escuchar. Muchísimas gracias, gracias al buen Chac. Chacatac. Y saludos al señor Sergio Funk. Salve. Nos escuchamos el siguiente martes. Salve. Vámonos.